...y Ozari Ratia, sintonía 100.8 FM... ...jueves 19 de marzo del 2020... ...20 horas 3 minutos, 8 horas 3 minutos de la tarde... ...y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días... ...el programa Euskal Música... ...y usita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria... ...en todos sus estilos musicales... ...cada jueves, cada fin de semana... ...durante 60 minutos de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde. Euskal Música, programas que también lo puedes volver a escuchar... ...el fin de semana, tanto el sábado como el domingo... ...en la misma franja horaria... ...en el mismo dial 100.8 y ratia ...pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y además, como bien sabrás, como bien te cuento cada semana, cada siete días...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 Todo en facebook.com barra euskalmusica Ratia, y en twitter.com barra euskalmusica además tenemos página en instagram euskalmusica para que puedas ver para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por aquí por euskalmusica a presentar sus trabajos discográficos edición de jueves 19 de marzo en directo Sábado 21, domingo 22 de marzo en redifusión, en repetición. Bajo lema Yo me quedo en casa, el programa de esta semana lo realizamos desde casa, o sea, lo realizo desde mi propia casa. Esta semana, este jueves, este fin de semana, en esta nueva edición de Uscal Música, Escucharemos, entre otros, lo nuevo de La Topadora, su primer trabajo discográfico, Hoy con Todo. También escucharemos lo nuevo de la banda de Iluña, Erdoil, el álbum evolución Y entre otros también sonarán La Caña, La Fuerza, La Energía de Numen, bajo el álbum, titulado Inunta Suná, de Sarcatún, Nuenbético. Toma esto y música, música más, durante estos próximos 60 minutos, Durante esta próxima hora, en una nueva edición del programa Euskal Música, que con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Comenzamos Euskal Música con algo interesante, algo importante, algo que nos bueno alegra, como es el Irunia Rock 2020, que ya tiene... Nueva fecha, será el jueves 9 de octubre Sábado 10 Domingo 11 de octubre. El viernes 9 de octubre estarán la Polla Records, Sutagar, Segismundo Tóxico Mano, Delizards, Ira y Birenque. El sábado 10 de octubre estarán Lenda Muertos, Boicot, Ciudadana Jara, Vamos Show, Los de Marras, Mafalda y Nativa. Y el domingo 10 de octubre estarán Caseo, El Drogas, Los Chicos del Maíz, Coma, Bala y Afónica. Hay que comentar que seguirá siendo en el mismo lugar En el Navarra Arena. Y también, pues, eh, sobre las devoluciones y cancelaciones, comentarte que para el abono de los tres días o la entrada diaria para la Portia Record el jueves 19 de marzo, si vas a venir, pues te servirá la misma entrada. Por lo tanto, si no vas a venir, tienes que devolverla y tienes... Desde el 16 de marzo a las 4 de la tarde hasta el 6 de abril a las 4 enviando un email a la misma plataforma de compra que compraste la entrada. Mientras tanto, si compraste la entrada en el Infernito Guitar Shop, pues esperaremos a que la tienda vuelva a estar abierta y en ese momento se habilitará un plazo completo para ellas, para la devolución de las entradas. Mientras tanto, el abono de dos días o la entrada diaria para el día viernes 20 de marzo o sábado 21 de marzo, si puedes venir, pues debes volver a comprar una entrada y te devolveremos el dinero de la anterior. En cambio, si no puedes venir... Eh, si no puedes venir, pues eh, no debes eh, de hacer nada Cancelan todas las compras Y las y realizarán las devoluciones A las tarjetas de crédito Con las que realizaron los pagos Toda esta información la tienes Tanto en Facebook como en Twitter En la página de Euskal Música Dicho esto, vamos a comenzar la edición De este programa La edición de este jueves 19 de marzo En directo, sábado 21 Domingo 22 de marzo en Redifusión Un día un poquito extraño Ya que estoy realizando el programa como te he comentado anteriormente desde casa Con ese hashtag Yo me quedo en casa Y vamos a comenzar la edición De esta edición de Euskal Música Con la topadora Que aunque sea un grupo recién nacido La esencia de los músicos está compuesta Por grupos de renombre La mayoría y sobre todo proceden De los grupos Escalaria y Vendetta Ahora vienen Esta gente con el primer trabajo bajo el nombre de La Topadora, el álbum Boy con todo, que el nombre procede de una canción del grupo argentino, La Escandalosa Tripulación. La Topadora se estrena con este álbum Boy con todo, grabado, mezclado y masterizado por Alberto Porres en Estudios K. El disco es un disco muy detallista, no deja de guiñer ritmos con los pensamientos, el movimiento tiene de todo. Y no es de fácil etiquetado Ya que hay un montón de estilos musicales En este primer trabajo discográfico Para La Topadora Primer trabajo discográfico para Javier Echeverría Para Rubén Antón, para Enrico Rubiños Para Lusigio Calandraca Y para Gaiska Ochoa Nos quedamos con este álbum de La Topadora Voy con todo y de ahí te extraemos los temas Será como ser y los miserables Música said Al ayer Y Como ser la piel y será como ser lo que no quise ser perdidas la bala y la herida la broma más cruel los tragos sin prisa el humo y la risa las obras de ayer la santa locura refleja la luna en oro de ley el canto del gallo la piedra en la mano seguimos en pie Zer o no-ser La sangre y la aguja Como una burbuja Resbala mi piel Las casas enruina La ropa tendida Torre de Babel La bolsa o la vida Las manos arriba Contra la pared Por el Estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico para la topadora Boy Con Todo Gente de Escalariac, gente de Vendetta Que regresan al panorama musical con esta con este nuevo proyecto Ahí estaban sonando los temas Será Como Ser y Los Miserables Y nos vamos a ir con Caña Nos vamos a ir con la banda de Black Metal de Arrasate Numen Que publicaron el pasado 27 de septiembre del 2019 Su nuevo trabajo Ilunta Suná, Besar Katu, Nuen Betiko Tras 12 años sin publicar ningún álbum nuevo La banda, formada en 1997, nos ofrece un trabajo que sin duda alguna sorprenderá a todos los amantes del género Este LP se compone de 7 temas y un outro, todo cantado en su lengua materna, el euskera Sin duda alguna nos encontramos con una obra maestra dentro del panorama nacional del black metal Un trabajo que se encuentra al mismo nivel que las grandes bandas, como por ejemplo... Del, del True Cruel Noruego Y que nos hace ver que en Euskadi Tenemos bandas que pueden llegar muy lejos Y Luntasuna, Besar Katunuen Betiko Es un disco que todo amante del género Debería tener en su colección Si no, vamos a disfrutar Dos de los temas Vein Ilko Nais E Iraganeko E Rautsak Para saber que esto es cierto Música Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Numen, el álbum Inunta Suna, Besar, Katu, Nuen, Betiko. Ahí estaban sonando los temas. Vein Ilkonais e Iraganeko e Rauchak. Y ahora volvemos a la actualidad. Escuchábamos la topadora de reciente publicación y ahora nos quedamos con la banda de Punk Oil de Iruña, Erdoil, formada en 2014. Desde esa fecha ha editado Iparra Galdubarik y Nois Arte. Hace poco... Hace unos días han sacado su tercer trabajo de estudio, titulado Involusioa. Nos introducimos en ese álbum y de él te extraemos los temas Atera y Xinyan y Diruaren Dictadura. Música también en las redes sociales Síguenos en Facebook y Twitter Facebook.com facebook barra Euskal Música Berriozari Ratia Twitter.com twitter barra Euskal Música FM Euskal Música en las redes sociales En el programa busca Música, la edición de este jueves 19 de marzo del 2020 en directo Sábado 21, domingo 22 de marzo en redifusión, en repetición Un programa especial, especial a lo que se refiere a mi persona Ya que estoy realizándolo desde mi propia casa Ya que me sumo a ese hashtag, yo me quedo en casa Pero Euskal Música continúa, claro que sí Ahí estaba la música de la topadona, Numen y Erdoil ya no nos vamos con Entol Sarmiento, banda formada en árabe en 2005, que han dado un gran paso hacia adelante. El propio título del quinto disco es una declaración de principios. aunque la quera, que nuevas oportunidades. El grupo, en sus letras, incita de forma transparente a aprovechar esas nuevas oportunidades que se pueden suceder delante de nuestras narices. La música en las letras de los de todas las canciones son de Íñigo, con la producción y los arreglos de Peyo Rubio reparas Hay que comentar que en la parte de las colaboraciones están John Maya, Ander Valverde, Gorka Pastor, Claudio Osés e Iván Carmona y también está Dani de Ayala y Suriñe Gil. Un disco bastante completo el que nos trae en todo el sarmiento este quinto disco titulado Aukera Berriak y de él te vamos a extraer los temas best Bane y El Du da Garayán. Zuzurla batero aurbaten oiuak Dibegira den arteko talkatik berriro sortu den mundua Eskurik asku lore bat, arri bat, mezu bat jaso eta beste bat ipasam Amaierarik zuen duen musu bat den arnazak Beste be Esperantza bat miak abegiso eta zu euritanko gurak batua wardenez ala euskia kartzen bitu enortzimurak berriro batizateko gauzu bada to sekretu bada u kasu berriro gindar bada tor burevillador berzarkatuko ana beste nahi dizkizut denbora gutxian azkeneko urtetan niretzat gorde ditu dana iuntasunean zuizan zinen nire egun sentia aire eratzeko behar nuen aize bolada hendu da garaia eskertzeko eman guztia Irribarre onenak ez natzen ditugu gadenean, Zorekin batera beriz zasmatu naiko nuke bizia, maite zaito dalako nire ondoa. Usi egi sentitzen naizenean agertzen zara Horatzeko nondagoen izan linen unmea Horain arte bidea batera egin dugun bezala Eskutik helduta sortuko dugun ibertsobat Eldu da garaia eskertzeko iman bidazun guztia Herri barreonena Zasnatzen ditugu gaudenean Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia Maite zaitu dalako nire ondoa Ekaitzaren erdian Eskertzeko eman didazun guztia Irribarre honenak esnatzen ditugu gauenean Zurekin batera berriz asmatu naiko nuke bizia Maite zaitu dalako nire ondoa Eldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia Irribarre honenak esnatzen ditugu gau Bekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia Maite zaitu dalako nire ondoa Ahí estaba la música fresca, la música bailable de ETS, con ese quinto álbum, Auker Averriá, que ahí estaban sonando los temas, Beste Bane y Eldu da cara ya. Y ahora nos vamos con Maider Zabalegui, que publicó tres discos con Eldu a Light Zeta Maider, si no mal recuerdas, a en el 97, Insala en el 99 y a Úscalo en el 2002, y un álbum en solitario, su en el 2017. Ahora regresa con su segundo disco, vide grabado en los estudios Led Sotty durante el 2018. Maider Sabalegui le ha dado el título vide en camino a su segundo trabajo. Hasta ahora ha firmado sus discos solo con su nombre, pero en adelante la conoceremos como el nombre artístico de Maider Sabalegui. Eh, comentar que este disco Eh, tiene temas como Vida Ya O como por ejemplo Min Vichy eh, La banda de Maider Sabalegui Está compuesta por Maider Sabalegui Composición, letras y voz Gorka Urra, la guitarra eléctrica, guitarra acústica, coros y percusiones Urbila Artola, Aldobro Lap Steel, guitarra acústica y coros María Soriazu, al Bajao y coros Carlos Alancegui, a la batería y percusiones Y Santi Romano, al piano, teclado y coros Este segundo trabajo de Maider Sabalegui Está editado bajo el sello Vaga Viga de este año álbum. Vídean, te extraemos los temas agurra y a coach. Zaitu fada batean, Momentu da Momentu momento voso he noroi meneha Estar pean argillota hogahuean vosaconza custe intue meneha Et ke sentit yuna ino ke persona kan persona de Maider, Sabaledi con ese álbum eh, Vida y con los temas Agurra y Acotz vamos a ponerle al punto y final a la edición de Euskal Música la edición de este jueves 19 de marzo del 2020 en directo sábado 21 domingo 22 de marzo del 2020 en redifusión en repetición. Yo me quedo en casa con el hashtag hemos realizado el programa En casa esta semana, la semana que viene parece ser que también, así que nos escucharemos el día 26 de marzo en directo, sábado 28, domingo 29 de marzo en redifusión, en repetición, también desde casa haremos este programa. Hemos escuchado en el día de hoy a la Topadora con este primer trabajo discográfico Voy con todo, Anumen con ese álbum cargado de caña y fuerza, y Untas una verazar catunuen betico, también a la formación de Iluña que regresa con nuevo trabajo discográfico Involuxuan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 Lloré Cuando te fuiste Lloré Cuando dijiste Me voy de allí Tan solo fui un capricho Nunca Tú me quisiste Nunca Nunca me diste Lo mejor de ti ya que tienes quien te quiera Te pasas la vida entera entiendo que no porque sabes que un adiós a veces duele hasta romper el corazón pero algún día volverás hasta de nuevo la reina del carnaval ya has de reír ya has de llorar ya has de morir por un amor